ピア n Hasta llegar al éxtasis del ritmo musical. Hasta llegar al éxtasis del ritmo musical. Hasta llegar al éxtasis del ritmo musical. Bienvenidos al a l f a n t á s i c o WorldWarding, WorldWarding Móvil Especial. Digital Móvil Especial.、Ah. Con el auspicio de Coca-Cola, bebida oficial. de Y seguimos los pedidos de El Galeán. Me pide, pidieron música disco, ahí está. ¿Cómo e ¡Ey! ¡Que y está, vieja guardia? どう a こえたら、¿Cómo se cuentan l うせこえたら、カテキチャ。どうせこえたら、ラティン・ブローエル。どうせこえたら、ラティン・ブローエル。どうせこえたら、ロシア・ド・ス・リ o s De Barcelona, ¿cómo se c u e n t a n Arriba, Los hinchas de la liga. Oiga, me dice cuál es el equipo más querido del Ecuador. Vieja Guardia, Arriba. チームのモレ lia、ありば、ありば、ありば、lia、れ、せっかく、みつぱん、あっ、チューパ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 Los b a n d a s que paran en la Cocos, ¿cómo se encuentran? Allí,、no. pues, a ellos. O sea, mis b a n d a s que paran en Ruta 7. Saludando a mis buenos amigos, por supuesto. ¿Dónde está g a l l o El más querido. O sea, encuentra el grupo más chino. もう1つ e 試合は、も、huh. う1つの試合は、も、huh. う1つの試合は、も、huh. う1つの試合は、も、huh. う1つの試合は、も、huh. う1つの試合は、もう1つの試合は、もう1つの試合は、もう1つの試合は、もう1つの試合は、もう1つの試合は、もう1つの試合は、もう1つの試合は、もう1つの試合は、もう1つの試合は、もう1つの試合は、もう1つの試合 a h o r 人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの どれがファンだ La gente que el día domingo va a trabajar, alce la mano. Cepillos, cepillos. El día domingo no se trabaja, oiga. Se viene la diferencia, más o menos en vivo y en directo. Sí, señor. Uno, Uno dos, t r e s a p h o m b a chombe. どうしたの Los que escuchan la radio América, la gente que escucha más c a n d e l a se viene que rico, música disco. Hace cuatro décadas lo bailaba, s, <get> <S ahora lo está reviviendo. El maestro. <Ay>, パパはパパはパパはパパはパパはパパはパパはパパはパパはパパはパパはパパはパパはパパはパパはパパはパパはパパはパパはパパはパ e はパパはパパはパパはパパはパパパパはパパはパパはパパはパパはパパはパパはパパはパパはパパはパパはパパはパパはパパはパパはパパはパパはパパはパパはパパはパパはパはパはパはパパは イヤロミス、ボファボラカビナマスエー。 Se venga, gallo, por favor. Vamos a entregarle un CD a la gente de Cantequillar. Gallito, gallito. Ahí se viene. No se viene.、Pues、d u e d e d i a b l o d i a l e No, no. Ahí es a、no, pobre le del CD, por favor. Se viene la diferencia en vivo. Yo quiero ver el pana que tiene el celular más caro. すみません。 みんなおちゃほほほち Levantamos. Nos, nos vamos incorporando. Nos vamos alzando de nivel. En este momento se viene Más 11. Haciendo la diferencia. Subiéndonos en d e p r a t u r a Ahora. Yo quiero ver quién suelta más alto. ¡Suela! ¡Adelante! Oiga, Más 11, yo quiero que le ponga un disco. o Hace una semana se vino Charlie Se vino Charlie イハイハ la mano イハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイ l イハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイ e イ e イ l o s pequeños saltamontes q u i é n me hace el paso del albañil alce la mano el paso del albañil p a s a l o u n i t a s c a m o e s t á n los hinchas de la liga hinchas del nacional ahí se viene algo バスティック・シルバスティック・シルバステ s ック・シルバスティ r ク・シルバスティック・シルバステ s ッ e r ルバスティック・シルバスティック・シルバスティック・シルバスティック・シルバスティック・シルバスティ s ク・シルバステ e r ク・シル s スティック・シルバスティック・シルバス s e ック・ o ルバスティック・シルバスティック・シルバス Amigos, la gente de c a t e q u i l l a r Odesalos, la gente Hermandad, Hermandad, ¿cómo se encuentra? La t i m b r o t h e r suena. Eso sí que se vale, un e n v a l e total. La diferencia e s el fío. Esto es lo que hacemos Industrias Pirámide. Cada fin de semana ya lo sabes. Industrias Pirámide lo tiene todo. ¡Vale! みちょいマセロンセ trabajando マセロンセティネーゼタメント Aniñado, a los chamusinos d saltando bien alto, b a r o n e s que no son mandarinas, d j c e va a ser un se. Trabajando, Pase 11 tiene exactamente 5 minutos. ¡Ah! La diferencia en música dice: Pase 11 cuando está cabreado, está cabreadísimo. Está oiga, oiga, oiga, oiga, oiga, oiga, oiga, oiga, oiga, oiga, o oiga La g e n t e de San Antonio d e Pichincha. La gente de Pumasqui. い、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、r めんな r i ごめんなさい、ごめんなさ i ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんない、 パンサイパンサイパンサイパンサイパンサイパンサイパンサイパンサイパンサイパンサイパンサイパンサイパンサイパンサイパンサイパンサイパンサイパンサイパンサイパンサイパンサイパンサイパンサ Quiero mandar un saludo a s o grande a la distancia, a la gente de San Carlos, a la gente de la Mamalucha, a mis padres mamaluchas. s b c h e n c i e n a t e n m o están los fichas d e la liga? Los que se están sacando la madre bailando, a ese la mano. Los que vinieron del trabajo a la pirámide.、Yo. Y los que no trabajaron esta semana. Yo, Yo quiero ver dónde están los choferes. A ese la mano los choferes. Flaco de catequizar y d ó n d e e s t á v a yo el que se puso los vinos. La gente de c a t e q u r í a alción y los dos vinos del gallo ahí está todo bien baile baile chupe chupe fin de semana solamente para ti eso es lo que hacemos industrias pirámide d c ó m o es a mi pana? ¿Lo s a m o s de Morelia? Yo quiero que salte los panas de Morelia. ¡Salta, salta, mi malto! ¡Hoy s a l i d s gente al rojo vivo! g r a b a n d o un CD e n vivo y en directo. Se viene, se viene para los mejores centros comerciales de n p i a l e s Los mejores. Lo mejor de Pirámide. Con un Sabroso bailar espectaculares la noche, m、oh, s gordo, Joyahuaso. ヒスパナス・ラティン・ブロガー、エサパラ・パパ・チョーラ、エル・ウィン・ソブ・ヴィニエ e ス、パナス・ロシャモ・ジ sabe cómo hacerlo、algo que lo ハセロ、ア a b a s hace tiempos。 マイスト j u e g e s vírgenes, esa noche tenemos varones que ya pasaron el cuartel. Esa es la gente que ya pasó el cuartel. Alza la mano, esa es la gente que pasó el cuartel. Los que pasaron s i n subiti, s s nada que ver. Loreto, Lago Agrio,、ah, nada que ver. A mi s panas, la hermandad, yo quiero mandar un solazo muy grande. ¿Dónde se encuentra el grupo más alegre hoy? ¿Cuál es el mejor equipo del Ecuador? ¿Cuál es el más odiado del Ecuador? Varones que son solteros, por favor. Muy bien, muy bien, más que no s Esa noche manejando al más alto nivel la gente, la música original, así como tú. ん m u ñ e げ a Y るまで、あげて、あげて、あげて、あげて、あげ a あげて、あげて、あげて、e げて、あげて、e げて、あげて、e げ a あげて、あげ a あげて、あげて、あげて、あげて、あげて、あ n て、あげて、あげて、あげて、あげて、あげて、あげて、あげて、あげて、あげて、あげて、あげて、あげて、あげて、あげて、あげて、あげて、あげて、あげて、 Para La gente el catequizar y el flaco, c ó m o es a b u s o y de flaco para toda su yo gente. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. No lo sabe ¿Cuál es la gente de Flaco? Estamos noche e s t a recorriendo la mitad del mundo, como lo hacemos siempre cada fin de semana. Cada quince días se viene Wolle, uno de los mejores artistas. de los mejores debates. もう1つは私たちの18年の人生で18年の人生で18年の人生で15年の人生で15年の人生で15年の人生で15年の人生で1 15年の人生で15年の人生で15年の人生で1 15年の人生で15年の人生で15 15年の人生で15年 e 人生15年の人生で15年の人生で15年の人生で15年の人生で15年の人生で15年の人生15年の All the way, all the way. You say you love the bad, okay? And you don't care what people say. Oh, yeah, yeah. So once you shine just like a star, you can go all the way, all the way. おい way Las Chicas que vinieron ahorita i t para la GT e n e Hermandad, dicen que quieren bailar reggaetón con la GT e n e Hermandad. Las chicas acá se viene. Yo quiero ver donde están los solteros, solteros, solteros, solteros arriba. Oiga, de veras, yo cuando l l e g u é acá a la mitad del mundo me dijeron. p e los b a l o n e s aquí eran los más mandarinas. s q u é s e r á b a l o n e s que no son mandarinas! ¡Un silbido! ¡Yo! i g a mi tema será o póngale sabor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Y se viene de parte de m a s ser o n para la gente de Catequiller. Y el flaco. じゃあ、紫色の紫色の紫色の紫色の紫色の紫色の紫色の紫色の紫色の紫色の紫色の紫色の紫色の紫色の紫色の紫色の紫色の紫色の紫色の紫色の紫色の紫色の紫色の紫色の紫色の紫色 ゲーが50ドルで50セレションバレスバー。 El día lunes, unos buenos panas no se fueron a trabajar. ¿Cuántos? ¿Dónde están d d ó n están e los que no se fueron el día lunes a trabajar? A rematar el día de mañana, ¿qué d i c e A desquitar el día de mañana. El pana que vino solamente al remo. ¡Gallo! ¿Ya qué pasa? ¡Chumado! En el campo de batalla, Master 11 haciendo la diferencia. La próxima vez que venga Master 11 se viene con los CDs gratis para todo el público. La próxima vez que venga Master 11 se viene con los CDs gratis. やせ <Ahora. S 2> <Bien. S 3> viene flaco、せ viene flaco。 どうですか Por favor Se viene, ya se viene Patty Ray, señoras y señores, vivas. Vale, Flaco también. ¿eh? Sí. que s e v e n g a u Dice flaco que se venga dice patirrey si ¿sí、o no que se venga con todo esa noche definitivamente explotando junto a la gente de catequizar De veras haciendo la diferencia en vivo y en directo. Yo quiero ver los hinchas de la liga arriba. h Inchas Barcelona. h Inchas del Nacional. ¡Eh, eh, eh! Eta, eta, eta. u c h a u c h a u c h a シャボ r A los señores de seguridad, por favor. Ya pasó, no pasa nada, tranquilos. Eso es para que lo bailes. La cumbia. Cumbia. Cumbia. Pero de la buena. Yo no sé si se acuerdan de esos temas. ¿eh? ¿Te e h acuerdas, catequizar? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? De esa música. La gente hermandad. h、no、a z s e cuenta, n mis buenos amigos. Los recogidos. Los chamosinos. Bueno, pues cómo no, mi pana, mi pana oso, por acá. ¡Dale, dale! Vale, vale. ¿Cuáles、no, son, mi pana, s es que vinieron primeritos a la pirámide? Oiga, venga, venga, mi pana, venga. ¡Dale! Niña, d e tú. おいしょ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 El más durísimo. Me me quedé, me Recogidos. Quedé, ¿Sabes que me estoy muriendo? Solo otra vez, solo otra vez. Aquí como un lobo en celo. ¿Cuál es la gente que、me、visitó fue, el Oriente? Los、me、amigos te que te se、pasa. fueron al Oriente, ¡dese la mano! Esa música para ustedes. Esa música, un viejo recuerdo, viene para la gente de Santa María allá en San Carlos.、Si La muñeca, ¿cómo v a y la muñeca? De veras se parte de muñeca para la gente hermandad, me dijeron. Dale, muñeca. No le d a chumar a la muñeca, por favor. ¿Dónde está el único sobreviviente de los l a t i n Brothers? Y para mi pama, allá los l a t i n Brothers, gordos sin baña. アシェンドプレゼンスやガード・シンパニー、さのせ。いきなり、すっきり ピッチャーの i たち e n s たの人たちのために、c なたの人たちのために、あなたのため e あなたのために、あなたの c めに、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あな e のために、あなたのために、あ c たのために、s c たのために、あなたのために、あなたのために、あなたの a めに、あなたのために、あなたのために、あなたのため e あなたのために、e なたのために、あなたのために、あなたのため e あなたのために、あ フラコ、パラディアナ・パティニョ、コンチョアモン。パラゲンデ・カテギシャ。ジェル・フィーラダパンのサベルデ、テト いいね、お前。 Mi los amigos que son bien solteros esta noche. Siempre te esperaré. Dale. Fuerza. Ritmo. ¿Dónde están los panas de Diablo Mix? ¿Dónde están los panas de Diablo Mix? Arriba. どうしたもんねか。 どうしたらいいの Suavecito nomás, suavecito, vamos bajándole. Master 11, por favor. Vamos a un pequeño relay, Master 11. ¿Qué me dice usted? ¿Estamos, sí o no? ¿Qué dice usted, Master 11? Vamos a un pequeño relay. Y esto viene directamente para ti, para que lo escuches y lo sientas. Lo grabes en tu celular y le dediques a tu pelada. Hasta el DJ va a hacer eso. ¿verdad? Va a grabar ese momento y va a mandarle un m e n s a j i t o Y d e cane para Mari. Que le quieren la distancia. Bueno, vamos a chuparnos por acá el vino. Estrella, Rayando el sol, vienen por acá también, DJ. Ilusión, ya le v a a c o m placer también, ¿ah? Camilo Sexto también. Para todas las guardianes de nuestro corazón. Para la que este momento estará en su casa. A lo mejor con el otro. Así son las mujeres. Por eso vamos a dedicarle esta canción. Que viene desde el punto del corazón. El corazón enamorado. ¿Para qué? Más fuerte. Canta. Bien, bien. Aplausos para ustedes mismos. Para Y los cuñados del 2008, ¿dónde están? Porque v a c í a con la hermana del mejor amigo. Si la vida te puso por algo en mi camino, a ver, dos ahí, a ha ver, tres. Me acuerdo de un saludo que decían por ahí. No s a e l amigo que tiene la suegra más buena que la hija. <ríe> Otro de aromas. Que todo vaya en esta vida.、No、para la gente de Catequiría, esta noche van a salir hecho todo, poncho. La gente、no、que se va a dedicar esta noche por primera vez. a la agricultura ¿A los que van a salir arando ya viene más licor maldito para acá a gol de vega vega n a colite ja, ja, ja. vean a mano faras como se acercan a donde el diablo mix muchísimas gracias muchísimas gracias cuando te arrepientas de lo que me hiciste Esos、sí, civiles ¿sí, que tienes tú en、sí, unos cariño, saludos chéveres para ti, ¿eh? Que <risa> claro que sí, para el oso y el gallo. Los panas de la pirámide solar. Bueno, por supuesto, estamos por acá chupando con los más duros. Empezar con el gallo que dice que es uno de los más duros del barrio Catequilla. Uno de los más borrachos también. El flaco. El gallo, el más duro. Otra vez el gallo. Ok. Y、seguimos, seguimos saludando por acá a los panas. Y para los chamos de Morelia también. Bueno, también un saludo para el Galio, el más duro de c a t i q u i l i a El más durísimo. Con tremenda t a l i a que se gana. ¿Qué no va a ser, duro? パラ e ルのエ t バーだと El que está enamorado de la noche. El que está enamorado de su esposa. El que le perdona todas las infidelidades. El chamo Javi. David, eso, David. Chamo Gavicho. Para las panas de la Morelia. Los más borrachos que se quedaron ya cortos de esta noche, los de la hermandad. ¿Cuántos vinos tiene hermandad ya? o r qué estoy recogiendo, No estoy recogiendo las botellas. Nada. Siendo un poquito de relax. El público ha estado un poquito flojo esta noche. ¿Qué digo flojo? Flojísimo. Ojos expresivos. Hasta ahora Anita Sotolima ganando rating aquí en la mitad del mundo. Pediste, y vamos a cantar bien fuerte esto. Pongan un mocito dormilón, dice. Por eso. Que ha venido chido esta noche hace es la mano.、El、que no ha cobrado la quincena. El pana que va a venir mañana bien cobrado. Mañana viene uno de los grandes exponentes de la música. Uno de los grandes amigos de Diablo Mix. Mañana en vivo. Escucha esto. Estamos con uno de los grandes DJs. Sé que piensas marcharte ya. No sé, y no te debes. Master de 11 d j Trabajando con JR quieras, 2000. Dos años ya. Embargo, uno de los grandes DJs. Desde la discoteca más aniñada l a en Atucucho. ジャニーズ、ジャニーでジャニ s ズ、ジャニーズ、ジャ a ーズ、ジャニーズ、ジャニーズ、ジャニーズ、ジャニーズ、ジャニーズ、ジャニーズ、ジャ もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、e う一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう アガテロ suplente、su todavía。あ、ブラコがサウナ、あ、サウナ、アマ。あ、ブラコがサウナ、アマ。あ、ブラコがサウナ、アマ。あ、ブラコがサウナ、アマ。 Y ahora. Esto viene para todos los rockers. Los que bailaron y los que escucharon alguna vez. A los mejores exponentes del rock. Y, y seguimos chupando por acá con los panas. l o s c h a m o s Handis, el cumpleañero que esa noche de también de se va a llevar un c d No, たぶん、たぶん、たぶん、たぶ he r ん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶ e たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、e ぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、た En たぶん、たぶん、たぶん、たぶ r a ぶん、たぶん、たぶん、たぶ a たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、o ぶん、たぶ c たぶん、たぶん、たぶん、r ぶん、た n ん、た Y el oso también. El oso, El oso como dice por ahí, fácil, mientras más feo, ¡Oh! no、<risa> mi más hermoso, dice. Chamos, Andis, c u m p l e a ñ o El oso desde la inauguración de Pirámide. Muchas gracias, oso. Recién le conozco al oso desde hace 15 días, no? Oye. No se ha hecho presente, no se ha hecho presente. <risa> Recién se me declara. <risa> ok, fantasmas, e los e s c u c h a también ahí. La gente que inauguró, ya se acabaron. Tengo muchos amigos, muchos panas que tal vez cuando yo paso por ahí no les reconozco. Disculparán nomás. Ay, pana, a y pan, a los chamosvinos también, mis grandes amigos. Mi memoria es bien frágil, a veces no lo recuerdo, pero de los más p e d i o n e s de eso, s manes, si me grabo todo. Y para Diana, de la gente de Catequilia, que saluda a Flaco. Y、para t i a d i t a por ahí Del flaco de Catequilia Bueno, tenemos Una introducción que la han hecho los panas Escucha esto